Estamos en el Luna Park eh, ya, ya Pelichín Caballero conquistó su título del mundo, bueno, y queremos para campeones en el ring que nos dé una semblanza de lo que fue la pelea. Bueno, gracias adelante todo y todo bien, eh, una tremenda pelea, así que, bueno, muy contento de estar aquí y coronarme campeón en el Luna Par, es eh, uno de los grandes escenarios del mundo entero y para mí es un honor. Eh, hoy demostraste realmente que sos un gran campeón y que tenés el temple de lo grande porque peleaste en un coliseo y lo hiciste con total tranquilidad, ¿no? Eh, bueno sí, eh, creo que la paciencia es la virtud más, más grande del de ser humano y creo que, que suele tener paciencia en cualquier situación crítica, puede resolver y creo que eso fue lo que hice. ¿Pensabas que podía sacarlo por lo cabo en el décimo primer round? Sí, pensé, podía, pero la mano izquierda que me la, la tenía lesionada desde mi práctica, así que eh, y del segundo round me empezó a molestar y ...por eso me tuve que aguantar en, en algunos rounds... ...para poder tirar mucho más jab... ...pero gracias a Dios... Eh, ...el trabajo se hizo, creo que lo hice suficientemente bien... Eh, ...conecté... ...excelentes golpes de poder... Eh, ...también excelentes jab... ...claros... ...y creo que eso fue la llave del triunfo... ¿Qué, qué, qué. ¿Qué no puede decir de Jonathan Barros? Bueno, Jonathan Barros es bueno... ...es un buen boxeador... Eh, ...muy aguerrido... Eh, ...me gusta el temple de Jonathan... Eh, más que muchos otros boxeadores que he enfrentado, eh, sí tiene lo que se dice, ese, ese espíritu deportivo. Bueno, eh, por aquí pasó Ismael Laguna, la gente de Colón, y hoy también de, dejaste tu sello aquí en el Lunar Park. Así es, gracias a Dios, eh, soy el segundo colonense, en coronarse campeón del mundo en el Lunar Park, y soy, para mí es un gran honor también entrar eh, en el libro de la historia del Lunar Park. Bueno, te agradecemos y ya sabemos o menos qué es lo que viene, creo que te vas a Japón, la primera defensa, ¿no? Así es, Dios primero, bueno, ahora empezaremos las negociaciones y a ver qué sucede, esperemos que Dios nos guíe bien y podamos seguir adelante. Y hablando sobre el futuro, ¿una pelea con Gamboa, con Crillón, están en tus planes? Bueno, creo que con Gamboa no, porque creo que se está yendo muy arriba, eh, creo que ya va a pelear las 135, 140 libras. Eh, Chris Jones sí, estoy, todo el mundo sabe, pero creo que sus maneadores como Sanson Leukovic no va a querer enfrentarlo conmigo, ya que sabe que hace muchos años lo he estado pidiendo y, y no quieren enfrentarlo, así que tendré que ver el tema con la Asociación Mundial de Boxeo cuando él, él tendrá que pelear con el campeón en propiedad. ¿El eh, 126 la da tranquila o puedes dar el salto a la 130? Eh, la 126, la 126 la doy tranquila, no, no tuve que correr ni nada el día del pesaje, es, es todo tranquilo, así que creo que ahí estoy bien, me siento bien, creo que me miro fuerte, me paro bien y, y conecto bastante fuerte. Bueno, acá están con toda la gente de Panamá, unos muchos panameños, así que te agradecemos esta nota para campeones en el ring y muchas gracias por tu hospitalidad. No, gracias a ustedes y un caluroso abrazo. Kiitos kun